la zona cero. En los últimos tiempos venimos desmontando pues curiosas sincronicidades, serendipias que luego vemos o comprobamos que no eran para tanto. Pero la que os presentamos esta noche es sumamente curiosa, muy interesante y contrastada, contrastadísima. Vamos a hablar de aluminio. Pero, hombre, esto no es un programa de, de economía, no es un programa dedicado a la industria, ni, ni inventos eh, de estos eh, apoteósicos. Pero cuando descubráis, cuando veáis eh, quiénes eh, intervinieron en, en, en la creación o en la elaboración de esta teoría sobre el aluminio, pues vais a ver qué, qué simpático resulta. ¿Qué tal, querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. O debería decir Jesús Jal Callejo. Bueno, podríamos decirlo <risa> después de... De lo que vamos a hablar esta noche. Tú lo has dicho, yo creo que has puesto ya el dedo en la llaga. Dentro de las serendipias, y vamos a recordar un poco que serendipia siempre se refiere a esos descubrimientos científicos. Claro. A pesar de que lo estamos utilizando muchas veces de forma sinónima para otro tipo de sincronicidades. Se ha vulgarizado el término, ¿eh? Sí, se ha vulgarizado, sí. Se ha puesto de moda, yo creo que en parte por una película que se llama Serendipity, precisamente, bueno. y en parte por, bueno, la cantidad de veces que lo hemos utilizado nosotros, <risa> tanto los monográficos como las tertulias. Pero Serendipia, si somos estrictos, hay que aplicarlo siempre al mundo científico, eso ¿no? es, eso siempre es. esos descubrimientos afortunados, inesperados, que se realizan accidentalmente o que se realizan, como en este caso, de una forma sincrónica. Y en este caso vamos a hablar de eso, de, del aluminio, no de la fabricación del aluminio que fue anterior, sino de ese procedimiento económico. Que eh, de forma simultánea y sin conocerse, dos personajes, uno en Estados Unidos y otro en Francia, lo desarrollan en el mismo año. Pero ahí no acaban las heredipias, sino en otras cuantas cosas más que ahora, ahora comentaremos. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? ¿Cómo Hola, estás? Vital, bueno, eh, claro, si tú no eres Hal, ¿quién eres? Pues no se sé, tendría más rompido que ser eh, Paul Luis Gerult. Eh, Gerult. Gerult, con H. Gerult, exacto, porque lo de las H también tiene que ver... En... Es que lo del H aquí es muy importante. O sea, que esto sería... Es que tiene... una letra muda en castellano, pero aquí tiene mucho juego. O sea, esto como el famoso grupo español, los HH, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o claro, sea, pues, claro, nada. <risa> <risa> no sonaría. Bueno, pues en este caso tiene una enorme importancia, porque la H es el meollo del asunto. Y saber cosas sobre el aluminio sin H, esto sí, <risa> eh, en, en el <risa> siglo XIX, pues era importante, ¿no? Eh, la verdad es que sí dicen saberlo hoy en día, porque la verdad es que tampoco Tan sencillo No, la verdad es que se trata de los casos probablemente serendipia en el sentido técnico, que es el que ha utilizado Jesús, porque efectivamente la serendipia, si somos eh, correctos, dirían aplicarse solamente a las coincidencias no imposibles, sino a las coincidencias extremas orientadas al descubrimiento científico. Por ejemplo, una serendipia o una casualidad clásica sería la que le ocurrió a Niels Bohr cuando descubrió la forma del movimiento del átomo en un sueño. Bueno, pues... Normalmente se dice siempre que la serendipia se le ocurre a quien está trabajando de manera intensa en un proyecto en un trabajo que le lleva un gran esfuerzo y que tiene a lo mejor años detrás y que de repente ve la solución de una manera casual posiblemente pues pues por una coincidencia, porque tiene un sueño porque haciendo un dibujito de repente se da cuenta de algo Bueno, eso es la serendipia por esencia Pero es que en este caso lo que se da es una serendipia múltiple gigantesca porque un montón de cosas les ocurrieron ...a las dos personas que hemos comentado... ...a lo largo de toda su vida de manera simultánea... ...pero sobre todo... ...en el mismo trabajo... ...en el mismo tipo de acción... ...y en el mismo tipo de invento o desarrollo científico... Eso es. ...es decir, es una serendipia que le ocurrió... ...hubiera sido una serendipia... ...si le hubiera ocurrido a cualquiera de los dos por separado... ...porque fue en cierto modo casual en ambos casos, pero es que se les dio a los dos al mismo tiempo, ¿eh? uno en Europa y otro en América, lo cual no deja de ser curioso. Por eso aquí tenemos sincronicidad y tenemos serendipia Exacto. en lo que se llamó el famoso caso de los gemelos del aluminio. Eh, tenemos a dos investigadores trabajando en lo mismo, eh, en lo mismo y a la vez eh, sin conocimiento. Sin teniendo. conocimiento previo de, de lo que estaba haciendo sí, el sí, otro sí, Y día. nunca se llegaron a conocer personalmente. Nunca se llegaron oscurios. a conocer. Así, que, así podemos llamarlo, ¿no? Los gemelos del aluminio. Sí, también le llaman los mellizos del aluminio, los pero mellizos. bueno, en definitiva da igual, ¿no? Ay, el eh. hecho es que Eh, bueno incluso hubo también demandas de plagio ¿no? en un principio porque pensaba bueno, aquí algo está ocurriendo pero si quieres un poco empezamos por el principio porque es curioso la verdad que no es demasiado conocido yo de hecho tengo un libro que se llama así serendipias y fíjate que analiza ¿no? de serendipias eh, analiza pues eh, de las clásicas ¿no? de la que ha comentado Carlos la de que culé eh, incluso bueno pues la de Alexander Fleming todas estas y sin embargo la de los mellizos del aluminio no la mencionan para nada y estamos hablando de un libro de 300 páginas, lo que me llamaba la atención ¿no? pero bueno eh, si nos ponemos un poco en antecedentes estamos hablando de que bueno todo lo que tenga que ver con aluminio ya empezaba a ser conocido desde hace tiempo ¿no? eh, de hecho Napoleón lo apreciaba de tal manera ¿no? el emperador de Francia que tenía un servicio de mesa de aluminio para ocasiones especiales y sí, también el arsénico apreciaba. Pues, también, también pero bueno pero el aluminio a mitad del siglo XIX era tan caro de producir ¿no? caro de extraerlo de la bausita que se le consideraba un metal semiprecioso entonces bueno aquel que lo tenía como podía ser Napoleón y algún que otro rey y monarca pues poco más o sea no, no era fácil de, de obtener el, el aluminio y menos en procesos industriales y domésticos entonces lo que llegan a hacer eh, en 1886 este es el año clave estas dos personas es decir Herul en Francia y Hall en Estados Unidos es algo tan barato que es producir industrialmente el aluminio, de tal manera que esa producción de aluminio a través de la electrólisis, pues, abarataba considerablemente su precio. Y entonces, si ahora tenemos cantidad de menaje del hogar en aluminio, es gracias a estos dos señores, ¿no? ...que son los padres de este proceso... ...por una parte Charles Martin Hall en Estados Unidos... ...y por otra parte Paul Herul en Francia... ...y a partir de ahí empiezan ya las serendipias que ahora vamos a analizar... O de pronto, vamos a empezar... ...Jesús sí. ha dicho, el año clave es 1886, efectivamente... ...porque es el año que los dos llegan a la conclusión... ...de que existe un sistema electrolítico que permite... Eh, ...bueno, conseguir en electrolizar la alúmina ...disolviéndola en criolita luego veremos... ...que les costó muchísimo la investigación... ...a la que llegaron por separado... ...pero eh, eso sería ya importante en sí mismo el hecho de que qué curiosidad que dos personas lleguen a la misma, al, al mismo resultado apoyándose igual y trabajando en lo mismo en dos continentes diferentes si no hubiera sido porque por empezar por algo habían nacido el mismo año. Y, por cierto, murieron el mismo año también. Tal y como sospechan ya probablemente todos nuestros oyentes. Oye, oye la gente puede estar ahí. Bueno, ya estamos con lo de eh, Kennedy y Lincoln. Eh, bueno, es que esto está confirmado ya. No, hombre, ¿eh? claro. Esto es, esto es mucho más que una leyenda. No, esto es mucho más que, que, que casualidades del estilo de las que se buscan. Las de las de Lincoln y Kennedy son muy son muy curiosas. Sí. Pero se basan, aunque es verdad que son curiosas, se basan más que nada en coincidencias de otro tipo. Por ejemplo, coincidencias en nombre, en el teatro Ford y en los Ford Lincoln. Mm. Cosas de este estilo. En tanto que las de Eruli y Hall se basan fundamentalmente en los hechos que van produciéndose a lo largo de su vida, desde el mismo momento en que en 1863 eh, Paul Erull nace en Harcourt, en, en Francia, y eh, al mismo momento, en el mismo tiempo, nace en Thomson en Ohio, eh, Charles M. Hall. A partir de ese momento, lo ¿En, en 1863, en plena guerra civil americana, 63. en el caso de, de Hall, y en, bueno, en pleno imperio francés, Napoleón III, en el caso de Erul. O sea, que llegan a su descubrimiento con 23 años, ¿eh? Efectivamente, muy, muy jovencitos, sí, bueno, después de, un, de una, un trabajo ya importante, como es bien conocido en aquel entonces... Eh, los los trabajos científicos es verdad que es muy común que se hicieran normalmente entre, entre la veintena y la treintena, sobre todo entre los veinticinco y los cuarenta porque era la mejor época de la vida de una persona que vivía en la que de enfermedades, problemas que había es que es que era un mundo mucho más qué duro. triste nos deja eso Carlos ¿eh? eso que acabas de decir sí, un mundo hasta mucho la, más duro que el nuestro hasta los cuarenta años eh, ¿no? lo que sí que es cierto <risa> es... <risa> Es que, que real, realmente ambos... Tú no saben. te rías, Jesús, que tú lo llevas peor. No, de no, hecho eh, ya, ya, por eso me río. No, no, pero, pero además eso. Tiene, es que tiene, tiene gracia lo que has dicho, sobre todo por, por el chiste de la situación española actual, ¿no? Y es que ambos trabajaban, tenían otra coincidencia. Es que los dos trabajaban en casa de sus padres porque vivían con ellos cuando hicieron su descubrimiento. No, sí, sí, claro. no es algo nuevo. <risa> verdad, no es algo nuevo que, nadie, que nadie se preocupe, que esto puede ocurrir en cualquier momento. Sí, sí. Bueno, por cierto, un poco de... Cuando hablamos de que tanto Erul como Hal eh, nacen ese mismo año, en 1863, no nacen ni el mismo día ni el mismo mes. Sí. Es decir, Erul nace justo ocho meses antes que Hal, ¿eh? Comentamos porque después, cuando se produce su óbito, cuando mueren, que los dos mueren en 1914, Erul muere ocho meses antes que <ríe> la o sea, cosa que no <ríe> ocho también, meses antes. Como sino. también estos oyentes sospechaban, sospechaban. También se puede sospechar, ¿no? <ríe> sí, Pero Bueno, <ríe> seguimos un poquillo porque, hombre, llama mucho la atención eh, conocer un poco la vida de, de Charles Harle, por ejemplo, ya sabemos un poco pues eh, cuándo nace en 1963 y cómo pues él haciendo un poco sus pinitos en un laboratorio que él coloca en, pues eso en un almacén prácticamente de, de su padre pues empieza a hacer sus cosas no o sea, sus procedimientos de, para intentar abaratar esa fabricación del aluminio Y se sabe pues, que ese laboratorio lo instala como él puede ¿no? en, esa, en casa de su padre. Empieza a ensayar inútilmente en esa reducción directa de la alumina por el carbón. Es decir, todo depende un poco de la alumina porque ese es el proceso clave para obtener después esas cantidades de, de aluminio. Un poco yo creo que es importante conocer un dato precio esencial ¿no? porque a lo mejor muchos oyentes se pueden despistar por estas cuestiones un poco químicas. Vamos a ver, el aluminio se extrae de la bauxita, ya sabéis que es ese mineral de color rojo que se encuentra sobre todo en las zonas tropicales, más bien en, en Australia y en África. Bueno, pues con cuatro toneladas de bauxita se obtienen dos de alumina y de esta una de aluminio. O sea, todo ese proceso es lo que encarecía tanto el, pro, eh, el conseguir aluminio a bajo coste. Bueno, pues lo que consiguen... Eh, Eh, estas dos personas, no vamos a contar el procedimiento porque es bastante complejo, es eso, es abaratar la fabricación del aluminio por electrólisis, disolviendo pues, esa alumina en un baño fundido compuesto de fluoruros de aluminio, en fin, cosas parecidas el hecho es que, trabajando un poco en la intimidad, se dan cuenta que al final hay dos personas se dan cuenta, los que están investigando desde lejos esto, no se dan cuenta de que el mismo, la misma patente aparece tanto en Estados Unidos como en Francia y claro, ¿qué ocurre? Pues que se empieza a ver un tufillo de plagio, de que alguien está plagiando al otro, porque no es normal que dos personas que no se conocían físicamente, que no sabían de la existencia uno del otro, porque de hecho cuando esto lo descubren, cada uno tiene 23 años, es decir, a los 23 años descubren este procedimiento lo cual es todo un logro dentro del mundo de la ciencia ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuándo patentan? ¿En qué fecha? ¿En qué mes? Claro, qué no, manera? no, lo patentan Tres años después, en el caso de Hall, en el 1889, claro. pero bueno, uh, es que hubo un pleito muy grande, bueno, sí. ahora hablamos del pleito eh, Hall gana el pleito norteamericano y sí. claro. <risa> es gracioso francés sí. y claro, decir porque el fin, al final, claro, aunque las comunicaciones no eran tan avanzadas como ahora ya había unas ciertas comunicaciones transoceánicas y había, bueno, había un cierto contacto obviamente con bastante celeridad, ya no era necesario un barco de vela ni cosas parecidas es decir que el contacto científico... pero vamos, sus países respectivos les arroparon no si sí, les arroparon las oficinas de patentes porque no vieron nada sospechoso y además es que tenían razón Es decir, no es un caso como el de Graham Bell. El de Graham Bell el teléfono es que se ha reconocido ya que su pat la patente no es suya, sí, formalmente sí, sí. por el gobierno de Estados Unidos que ha rehabilitado al inventor que lo hizo. El gobierno de Estados Unidos ha rehabilitado al inventor que hizo la patente porque se sabe que se adelantó en una oficina de patentes también norteamericana simplemente por unas horas. En este caso el problema es diferente. Es que, claro, como dice muy bien Jesús, da toda la pinta de que uno ha estado investigando los procedimientos del otro. Pero es que, claro, en ninguno de los dos juicios se pudo demostrar de manera concluyente sí, que nada, es que no es que los que ni siquiera se conocían los trabajos claro. o sea, no existía a internet por pues una manera muy sencilla uh -huh. si no había ni si conocían personalmente ni se si conocían nunca y eso que uno tenía que estar muerto de miedo al enterarse que no había muerto el otro uh -huh. porque conociendo la, la, la trayectoria el caso era que para ambos jóvenes científicos llegan a las mismas conclusiones sí, a la misma hipótesis la desarrollan con éxito en 1886 uh -huh. y a partir de ahí pues empieza una carrera por ver quién debe arrogarse el derecho a ser el inventor de la electrólisis para el aluminio no exacto sí sí sí el, el procedimiento Para abaratar costes, para abaratar costes aluminio. Aluminio. Es ¿Y, ¿Y quién se lleva el gato al aluminio? No, se lo lleva a los dos Por eso no, o sea, es que al final sí. tienen que reconocer Que sí. los dos, de claro. forma independiente Y de forma, bueno, chocante Porque por utilizar una palabra castellana La serendipia sería por chiripa Es decir, los dos eh, Por procedimientos muy paralelos, sin conocerse Que no es algo tan raro dentro del mundo de la ciencia y tampoco menos dentro del mundo de la literatura. Que llegan a la misma idea, llegan al mismo proceso en el mismo año y lo patentan pues, prácticamente a la vez. Entonces, claro, esa es lo que llama la atención y por eso sus gobiernos les apoyan porque se dan cuenta de que lo que están diciendo es verdad y además está contrastado no por todos los análisis, por todos los estudios científicos. Cuando se demuestra claramente que no se conocen personalmente y que sus trabajos no han podido llegar ni de forma directa ni por intermediarios... Ninguno había publicado nada. Nada, nada, nadie. Cuando empiezan a desarrollar esto, ellos estaban con 20 años cuando lo descubren. Su primera experiencia científica. Sí, prácticamente. Es que lo era. Habían hecho pruebas y... Pero eso, dentro, los dos trabajaron en casa de su padre Bueno, el caso de Erult, era una, una empresa de, bueno, de curtido de pieles Era donde él comenzó allí discretamente, hizo un laboratorio de pruebas Tenía una pequeña máquina de vapor con muy poca potencia Utilizaba una, una dinamogram y con ella empezó a hacer pruebecillas para ver si aquello funcionaba Y en el caso de Hall, pues algo muy parecido Es decir, lo que hacía era intentar directamente reducir la alumina por el carbón Fracasaba una y otra vez Pero bueno, pero la verdad es que empezaron de una manera muy rudimentaria Lo, lo sorprendente de la historia que estamos contando hoy, aparte de estas casualidades tan divertidas y originales que hemos, que hemos dicho, es que al tratarse de un procedimiento científico industrial que además era muy necesario para el gran desarrollo de las naciones occidentales en el siglo XIX y principios del XX, les dio una fama mundial y algo más. Es que era muy fácil investigar lo que estaba ocurriendo y fue demasiado evidente las las coincidencias. si No se trata de coincidencias de personajes oscuros, a los que nadie conoce, no se trata de coincidencias en el mundo de la ciencia, y además a una escala asombrosa. Mismo año de nacimiento, medio procedimiento, en la casa de su padre, de la misma manera. Sí. Y por supuesto, no sabían que se iban a morir el mismo año. Y muy jóvenes además. Sí, ¿eh? Muy jóvenes. Muy 51 años, sí, exacto. Sí, sí. Entonces, es cierto decir que se trata de un caso tan extrañamente asombroso, que eh, muchos de los que, bueno, se ha utilizado para el tipo de, te de teorías, por decir, de una manera de ciencia paralela y, eh, o alternativas a la ciencia común, desde, de, no sé, desde los campos morfogénicos de sur Rupert Sheldrake mm. hasta cualquier otro tipo de ideas que intenten justificar cómo es posible que una coincidencia tan asombrosa sea de una escala tan grande. Los mellizos del aluminio, ¿cómo les fue la vida a Jesús a partir de 1980? Eh, ahí es donde se diferencian sí, un pelín. ¿no? claramente. <risa> sí. Es decir, Charles Martin Hall se hace más rico que Rull. Vaya. Probablemente porque ya lo era. Es, decir, es que la familia de sí, Hall ya era más rica me, que la de Rule, Me refiero... A diferencia de posición. Eh, a raíz del descubrimiento, me refiero. No ya del sí. estatus social, que es verdad, Le que el de más, más alto. más beneficio, ¿no? Más beneficio, sí. Y un poco cuento el caso de Hall, porque me parece muy interesante. Aparte, porque les debemos mucho. Es decir, que esto... Que los clientes no piensen que estamos hablando de algo que, bueno, que forma parte un poco de la ciencia y casi casi de la especialización. Que va, que va. Si ahora utilizamos muchas baterías de cocina de aluminio es gracias a ellos. De hecho, por ahí empieza. Porque Charles Hall lo que hace es que funda su propia empresa... Y empieza a fabricar utensilios de cocina ligeros, duraderos, fáciles de limpiar. De una vez que ya está eh, hecho ese procedimiento electroquímico y electrolítico, pues lo que hace es eso. Que inventa un aparato que a las amas de casa les encanta, porque lo que sirve es para eso. Es decir, para que no se manche, para que sea fácil de limpiar, para que dure mucho, para que no se estropee precisamente por las estufas de carbón que habían entonces. Es decir, para que la distribución del calor sea Eh, ...notablemente equitativa por toda la zona... ...que conserve su brillo... ...en fin, este tipo de cosas que ahora nos parecen elementales... ...porque todos nuestros aparatos y baterías de cocina... ...lo tienen, antes no era así... ...es decir, antes había zonas que se calentaban más que otras... Eh, ...otras que la herrumbre era mucho mayor... ...precisamente porque en, al no ser aluminio... ...pues por esos metales de hierro... ...pues al final la oxidación era tremenda... ...incluso te podías intoxicar... ...todo este, este tipo de cosas las consigue Charles Martin Hall... ...por citar este caso, ¿no?... ...hasta el punto de que esa duración... ...de, esta, de estas baterías de cocina pues hace que se convierta en una marca, el patenta, que es We y Ver, es decir cuando muere Charles Hart, en el año 1914, esta línea de productos de We y Iber, que todavía sigue existiendo, uh -huh. pues se había convertido en la nueva industria del aluminio que había transformado por completo las cocinas americanas, y había permitido a él, personalmente, atesorar una fortuna de 30 millones de dólares de aquel tiempo, ¿eh? Estoy uh -huh. hablando de que él muere en 1914. 30 millones de dólares. Sí, muere en un lugar, en Daytona, <risa> en las playas. Claro. De <risa> Tomando el sol. <risa> bueno, tampoco más sitio, a ¿no? la antiga, pues hombre, eh, fue hombre, sí. Y la verdad es que, bueno, el caso, el caso de Efectivamente, también su sociedad no tenía tampoco el, el, el poder pujante industrial de la, de la de Hall y además eso, venía de una familia con menos recursos, pero lo cierto es que él siempre fue una persona reconocida por la comunidad científica francesa, sobre todo porque se daba por hecho que él... Bueno, él tiene más éxito en otras cuestiones. De hecho, como es bien conocido, hay un, hay un horno industrial que lleva su nombre, es decir, que patentó, sí. lleva su nombre y digamos que su campo, su campo de éxito se fue mucho más hacia lo que era la aplicación industrial de otro tipo de tecnología. Entonces, ¿le relacionadas... fue mejor al francés? No, no, le fue pero, mejor a Hall, fue mejor que, que mejor sea un al... multimillonario, pero, eh, bueno, a Erull tampoco le fue tan mal. No, no le, le fue, fue, pero wow, vamos, ya, pero tener 30 millones de dólares de la en la época los era una, 14, era una desde luego la fortuna personal era muchísimo mayor. El horno eléctrico de Erul es su logro más conocido, que lleva su nombre todavía hoy, También. y bueno, pues es Eruld, probablemente lo que, lo que... No, no, los dos se hicieron bastante famosos, vamos, famosos dentro de lo que cabe, porque fíjate que en muchos libros, como te decía de Serendipia, por ejemplo, no aparece este descubrimiento, pero Pero sí que se les reconoció, lo que pasa es que no vivieron tanto como para disfrutar de, de, de, este, de este descubrimiento, a sabiendas de que sí, ahora, todos los demás estamos disfrutando precisamente, de vida, sí, sí. pues de, de esa intuición que tuvieron genial, a pesar de los miles de kilómetros que había de diferencia. Bueno, pues Hal, eh, Helul, <risa> Helul Hal, eh, los descubridores de la electrolisis del aluminio, algo que nos ha mejorado muchísimo la, la vida. Perfecto, Carlos. Pues toma, para ti esta cacerola, que es muy práctica, es una cacerola de aluminio. Claro, como la estatua que le hicieron a Hall, por si no sabéis, usarlo. los alumnos del colegio en el que estuvo le hicieron una estatua de aluminio. Una estatua de aluminio, pues a, también Era te vas a justo. hacer a ti una estatua de aluminio, Carlos. ¿eh? Sí, qué, qué amable. Sí, te gustaría... Eh, una especie de Oscar en chiquitín es, escala. ¿eh? escala. <risa> Un canalito. <risa> y para ti, Jesús, toma estas... Estás, eh, bueno, pues estamos a dar unas herramientas de, de madera porque todavía no has llegado al aluminio, ¿eh? Todavía no. No has llegado al aluminio, entonces eh, tienes que comer con, con cuchillo y con eh, tenedor y, y cuchara de madera. Sí, bueno, pero por lo menos tengo cuchara y tenedor, ¿no? Porque sí, he visto lo visto. <risa> si me las das de plomo, al final ya sabes que acabo intoxicado. Por lo menos el aluminio evitó ese tipo de intoxicaciones. Es que es lo que me gusta de ti, Jesús. que eres tan optimista siempre... <risa> <ríe> Muchas gracias